Las 11 y 28, en esta mañana en vivo de la 106, la temperatura 8 grados 7. Vamos a tomar contacto con el comisario Darío Almendro. Buen día, comisario. Gracias por atendernos. Eh. Buen día a usted y a la audiencia. Comisario, ¿cuáles son las no últimas novedades en la ciudad de Saladillo? Sí, en el día de ayer Carlos inició una investigación por un robo en prejuicio de las instalaciones de, o que se cometió en las instalaciones de Cluro Verde. Allí, autores ignorados durante anoche sustraen mercadería que había quedado de un evento y algunas prendas del club, por lo cual se ha iniciado una causa caracturada de robo y en la misma interviene la Fiscalía en turno, en este caso a cargo de la doctora Patricia Hortel. Esa sería la novedad de las últimas horas, Caput. Muchas gracias, muy amable como siempre. ¿eh? Hasta luego. Buenos días. Ahí estábamos con la palabra del comisario Darío Almendros con este robo en oro verde. ¿Seguimos?